Bueno, anoche, más o menos a nueve y media de la noche, la policía empezó a acercar lo que es la calle Allan Cardes, Sergio López y Cabero, y más o menos diez de la noche se acerca, el, no sé si es comisario o subcomisario de la primera recuna, diciéndonos que sí, que se podía hacer una manifestación,、eh, se podía prender gomas, se podía cortar la calle, pero que no podíamos acceder a la vivienda porque hoy se iban a levantar pericias o pruebas y que el papá de, de Lucio iba a venir a retirar las pertenencias del niño. Bueno,、eh, hubo gente, bueno, se prendieron velas, se, se, bueno, algunos chicos quemaron goma y esas cosas, se aplaudió, se pidió justicia por Lucio y bueno, el tipo once y media de la noche、eh, comenzaron a, la policía empezó a reprimir a la gente que estaba en la manifestación acá,、eh, habiendo mujeres con niños en brazos, la policía、eh, tiraba balas de goma y no les importaba que había mujeres que simplemente habían venido a pedir justicia por Lucio, no hacer ningún... Alarde de otra cosa, y más cuando el comisario nos dice que, que no se podía tocar la propiedad,、eh, yo creo que el que es madre o padre, no, no, no, nuestra idea no era prender fuego ni quemar nada de ahí.、Eh, pero bueno, la policía entró al barrio, la policía decía que tenía el acto del libre, que ellos eran dueños y señores de, de disparar a quien fuese.、Eh, nosotros estábamos、eh, mirando desde arriba del segundo piso y la policía se apostaba y te tiraba、eh, por estar mirando.、Eh, Tiró balas por todos lados, lastimaron a una criatura, que la mamá la tenía en brazo. No,、eh, también yo vi que la policía le, le disparaba a una mujer embarazada y con un bebé en brazo.、Eh, no sé si habrá salido lastimada la chica, pues no la he visto. Pero bueno, la policía reprimió y sí decía la policía que vino toda encapuchada, que el actuel、eh, lo tenían libre. Sí, cuando dicen lo tenían libre, que podían actuar como ellos quisieran.、Eh, para nosotros sí, que era como que aparte la gente estaba mirando. y ellos se apostaban y te apuntaban y tiraban. n e l l o s no fueron a l g ú n departamento puntual o directamente tiraban al aire?、Eh, tiraron al aire y sí andaban como que buscaban a uno por uno, fueron a la casa de un pibe de acá del barrio, este、eh, comed y bueno, creo que se lo llevaron, lo golpearon. También vimos que golpearon a un muchacho salvajemente, que hay sangre si querés, podéis g a a r la sangre, y esos gritaban y decían que e la t u e r o estaba libre, que e la t u e r o solo tenían libre. Ahora están acá cerca porque están custodiando la casa, en este caso donde vivía Lucio.、Eh, los vecinos、eh, siguen insistiendo en hacer manifestaciones por, la, por el pedido de justicia.、Eh, ayer participaste vos de la, de la marcha.、Eh, ¿Qué te quedó de todo esto?、Eh, ¿Qué me quedó? ¿Qué sensación?、Eh, era impresionante la cantidad de gente. Primero, la cantidad de gente que, que como vos dijiste,、eh, nos agrupamos en la plaza, sin banderas políticas, sin nada de eso. Vos mirabas para adelante, y mirabas para atrás, era n gente, gente, gente. Eh, que me creo que, que realmente hagan justicia. Yo, como vecina Acá de la t u e l digo,、eh, ¿por qué la posta tiene que estar cerrada a las 8 de la noche?、Eh, no es, eh, la primera vez hubo un caso también de una nena que, que se ahoga.、No、sé si n es elegido por un vecino que, que ayuda para llevarla hasta la levita, la nena muere ahogada.、Eh, un poco lo que nosotros pedimos que la posta permanezca abierta, porque no puede ser, acá hay mucha gente, muchas criaturas. Y otra de las cosas es que, que, no, que nosotros sabemos, porque hay una vecina acá en l a t u e l que fue. Una de las primeras que asiste a Abigail con, con el nene en brazos, que no lo llevaba en brazos, que n o lo llevaba como una bolsa de papa, con su cabecita caída, s a iba el nene con su nariz llena de sangre y la boca llena e s t a b a como si hubiese vomitado. Y la asistió, sin saber que ella era la, era la asesina del nene, la asistió y le dijo que la puerta estaba cerrada, pero igual la acompañó. y Ella、eh, en todo momento nunca se hizo cargo que era pareja de la mamá del nene, sino que simplemente decía que era su hermano. Ella decía que. Yo、eh, lo único que quiero es que salven a mi hermano, que salven a mi hermano. Charlene ya estaba muerto. Se cruza、eh, una vecina de enfrente de la posta, que es enfermera retirada y fue la primera que le hizo la RTP, ya que la c r i a t u r a estaba sin vida. El policía de la regional salió y dijo que ellos no podían intervenir, que no podían llamar a ambulancia ni nada. O sea que la policía regional, o ningún policía fue que asistió. No lo asistió a nadie. La, una mujer pedía que llamaran a una ambulancia. La ambulancia entró por contramano por acá por la llancada y cuando se fue la ambulancia ya se lo habían llevado al niño. Que el, la p o s t a no estaba atendiendo en un horario central,、eh, más en, en pleno, pleno verano, donde、eh, ah, pueden ac ac ac acceder,、eh, que ya permanece cerrada.、Eh, por lo que yo me enteré,、oh, a las 8 de la noche ya no, no hay más nadie. Vos tenés que acercarte a s t a levita. a Y si no tenés medio movilidad o lo que sea, y realmente tenés una situación、eh, difícil, no sé si podrás llegar al hospital o podés morir en el. En el intento. Julia, ustedes ahora están limpiando un poco el barrio, el, este, juntando、eh, las hojas y también los papeles, han encontrado postas de goma, ¿no? Sí, muchísimas, muchísimas, muchísimas. Sí.